Un heteronograma que ustedes tienen, recomiendo eso tener. No, no está, pero le voy a caer. listo, así se lo voy a ubicar cada vez. ¿Lo tienen en internet? ¿De ¿No? eh, ¿La pasa eso? ¿Dónde está? Yo te no pertenezco más. No, por atrás que... atrás no, que enojan yo. ¡Mirá muy malos! ¿Dónde está <risa> el estrellito, tío? No, no, no, no, Después se la pasan se la van a pasar por medio. Sí, Después se la pasa por medio, eso se le mandan, se le mandan el cronograma y todo bien. Entonces, eh, decía el cronograma, que lo tenés ahí a mano. Hoy, fecha 15 de marzo. Introducción presentación general. Pues la introducción a este documento, ¿no? Cristifidelis Laici. ¿Cómo se dice? Laici. Cristifidelis Laici. ¿Ya? ¿Eh? Que habla sobre la vocación y misión de los laicos en la iglesia y en el mundo. ¿no? Entonces, es un poco digamos este, este, este documento significa eso. Sí que, que, que es 35. La otra botella. Okay. Con la hembra. Sí. Ya dejé la hembra, sacé la cabeza del conodo. Lo noto. Era que se pasaba la otra, vamos a ayudar Brasil. Ahí estoy en el campo. Estaba de mente en nada, nada. Ya estoy solito de volver a entrar. Entonces, bueno. Eh, podemos decir que es este documento la es eh, un documento hecho explícitamente ¿eh? por la iglesia marcando el perfil del laico en el mundo. O sea, es, es, eh, como también hay muchos documentos que hablan específicamente sobre el perfil laico, como decir que este documento es del perfil del laico. Y está eh, asume las enseñanzas de la el Concilio Vaticano II y la trata de, si se quiere llamar 20 años después, también con ciertos rasgos específicos. Entonces, ¿cuál es la preocupación? Especialmente marcar y calificar cada vez más su identidad. Eso es lo que busca concretamente este, este documento. Dice en el número 2. La llamada, dice, de ¿cómo dice? evangelizar, ¿no? Dice, no se dirige solamente a los pastores, a los sacerdotes, a los religiosos y religiosas sino que se extiende a todos. También los fieles laicos son llamados personalmente por el Señor, de quien reciben una misión en favor de la Iglesia y del mundo. Esta, si quieren, es una de líneas más importante de esto, ¿no? que después lo va a desarrollar en otros puntos. El laico, ya lo sabemos, ¿no? Tiene una misión específica dentro de la Iglesia y peculiar. Y no se define por un aspecto negativo, sino por un aspecto positivo. El esfuerzo de este documento es dar los rasgos positivos de la espiritualidad laical. En contraste con quizás otros tiempos, donde pareciera ¿no? que la identificación del laico era por oposición. ¿no? Eso ya lo hemos visto otra vez, bueno, pero el laico es el que no es sacerdote. Acá, simplemente en esto, este documento dice, no, laico tiene identidad que fue lo a desarrollar la semana de de eso, que nace el bautismo con una especificidad particular. Y dentro de esta especificidad, especificidad colabora con la tarea evangelizadora de la iglesia. Es decir, pastores, sacerdotes y laicos, cada uno de su lugar colabora con la santificación de la iglesia acá en el mundo. Por eso en esa hora, la complementariedad de las vocaciones para la edificación y atrair en todo esto eh, dice acá, más adelante en el número 3 veo que es una parte de introducción que son partes más significativas Nuevas situaciones, tanto eclesiales como sociales, económicas, políticas y culturales reclaman hoy, con fuerza muy particular, la acción de los fieles laicos. Si el no comprometerse ha sido siempre algo inaceptable, el tiempo presente lo hace aún más, mire la palabra que usa, culpable, a nadie le es permanecer ocioso. Siempre que leí esta parte me llamó por la atención, ¿no? Porque es bastante contundente y duro, podemos decir en el vocabulario, ¿no? Como diciendo, o sea, es culpable no comprometarse con la situación actual y con el mundo actual, ¿no? Es una frase que, si vos la escuchás, es eh, una dice, bueno, nunca fue virtuoso esto. Pero especialmente hoy, en este tiempo tan difícil de la historia, es más grave no comprometarse con lo que está pasando en este lugar claro y demás por eso más adelante cuando habla de la pertenencia al laico bueno, acá no está el documento para, para ustedes empieza a hablar por ejemplo en uno de, en uno de los capítulos de los distintos hábitos de compromiso que tiene el laico Ellos empiezan a enumerar cada uno ¿eh? y empieza dice, a dar unas líneas respecto a eso todos, todos, todos, ¿no? ambiente económico economía, niños, jóvenes, ancianos pues habla de nuevos ambientes, no sé la economía, el ámbito de las ciencias humanas, el ámbito de las ciencias sociales, y empieza a desarrollar puntualmente cuáles son esos ámbitos donde hace falta compromiso. Bueno, esto me parece más que interesante, ¿no? hoy en día, y pienso que es más que actual, eh, nosotros, en las etapas primeras ¿no? de Fragua, también ahora en la academia y demás, nosotros bueno, cuando se habla también de club de causa noble, entendemos esto, ¿no? que son iniciativas radicales personales, no comunitarias, ¿eh? que, pero así pueden en un caso también ser comunitarias, pero personales, donde cada uno va desarrollando también esas aristas que cada uno tiene desde su espiritualidad radical. Una experiencia en esto, acá notaba, es eh, que muchas veces eso tiene que ser fruto y no causa. Si vos querés un chico que recién hace un retiro, por ejemplo, no tengo una experiencia más que yo he visto, hablar de todo tipo de compromiso es algo probablemente infructuoso o que se desanime rápidamente. Si vos, si vos, ¿Por qué? Porque algo que sea sustentable y consistente tiene que nacer de una certeza interior, ¿no? Y lo otro puede ser algo que vos puedas sostener unos segundos o dos meses, pero termina en dificultad te va a sacar si no estás bien fundado en Cristo, ¿no? compromiso, por eso lo primero siempre tiene que ser el anuncio de Cristo, la vida en él, y después cuando uno se encuentra con Cristo, el fruto de eso es el compromiso ¿eh? con el mundo y con la situación que uno tiene, lo diría, es un paso de madurez espiritual, esto, a lo que uno no puede renunciar, pero uno no puede provocar al principio, porque esto uno va a escuchar muchas cosas, nuestro estilo es este, ¿no? nuestro, este estilo formativo, otro lugar es quizás... Eh, apunta más eso, no está en compromiso y es modo de evangelizar. ¿no? Eso, que nazca una certeza interior. Pero el indicador más profundo de una vida espiritual profunda también se manifiesta en el compromiso concreto con él. Y, a, y acá cada uno con lo suyo. ¿no? Pues uno una tarea, otra por un proyecto de educación, otro con Río Suena, en fin, son iniciativas totalmente apoyables, excelentes y que en eso cada uno tendría que un tiempo de madurez personal, ver música, cómo se va desarrollando y qué ventas tienen cada uno. ¿no? En eso no alentamos en esta etapa eh, experiencias comunitarias. ¿Entienden? Bueno, vamos a hacer como cada este apostolado. No porque no podríamos, sino porque se quiere que se inserte más de acuerdo a los talentos ¿eh? y dones que cada uno particularmente tiene. Si uno se complementa con quizás con uno del otro acá para hacer un proyecto, bárbaro, pero no es algo o sea, de los 20 que nos interese como fruto maduro de la academia. O sea, en la, en la diversidad de carisma. La diversidad de carisma y que cada uno... ¿A qué encuentre la fuerza para impulsar cada uno en su lugar? Sí. Y eso tiene tanta amplitud como cada uno. nos interesa la barra de política, te apoyaremos. No vamos a asociarnos a tu idea por idea, te apoyaremos que vos te comprometas desde acá. ¿Me explico? Aunque no compartamos tú. Sí. Eh, tenés eso, pero estás en eso, es bárbaro. ¿tendrá? Vos ¿no? te comprometes con eso y... Si alguno quiere, vale, pero no será una, una opción de acá, ¿no? Pero sí se apoyará desde acá, que cada uno y se alentará y se felicitará y, prom y se promoverá. Esa inclinación comparta, no eso. Por decir un ejemplo concreto, ¿no? Sí. Bueno, acepto que sea uno de los abortistes, ¿no? Diremos, acá, no sea, acá como cristiano a esto, ¿no? Pero bueno, digamos, pero dentro hay de una ansiedad, uno tiene que tener amplitud de pensar como quiera, ¿no? en ciertas cosas y así, digo, para dar ejemplos concretos ¿no? de, de, de situaciones y en esto, pero en esta línea ¿no? lo que dice la Christi Fidelis Light ¿Eh? a nadie es lícito permanecer ocioso sí, sí, sí. <coughs> más adelante <coughs> dice en el sexto párrafo del número 3 el instinto en ese permanecer que es fundante esto. es necesario entonces mirar cara a cara a este mundo nuestro con sus valores y problemas, sus inquietudes y esperanzas, sus conquistas y derrotas. Un mundo con situaciones económicas, sociales, políticas y culturales presenta problemas y dificultades más graves respecto a aquel que escribí el concilio en la Gaudex. Dice, "Hoy es más grave que hace 40 años", ¿no? Y hoy, podemos decir, más grave que cuando se escribió esto. De todas formas, es esta la viña. Y es este el campo en que los fines laicos están llamados a vivir su misión. Jesús los quiere, como a todos sus discípulos, sal de la tierra y luz del mundo. Entonces, en este punto 3, manifiesta también este rasgo, el optimismo. Eh, que estar, no al espíritu, ni de nostalgia eh, ni de queja sino también mirar cara a cara a este mundo y saber comprenderlo podemos decir, en su situación actual y saber responder desde esta situación a este mundo por eso no buscamos en el sentido eh, lo hablamos tantas veces ¿no? Pero ni nostalgia del ayer, ni ilusión eh, ilusión en el sentido de cosas que no van a pasar ¿no? sino ser realistas, y un realismo optimista que no es un realismo ingenuo. ¿Sí? O sea, ¿dónde estamos parados? Históricamente, ¿dónde estamos parados? Ecclesialmente también, y ¿dónde estamos parados? para solamente Bueno, desde ahí buscamos mirar cara cara, eso quiere decir, sin engañarnos, ¿eh? estamos en una situación evidentemente, podemos decir, una bueno, no sé, crisis mundial, institucional, descomprimida, de tantos modos, ¿no? y ahí es lo que nos llamamos. Dice un poco más adelante. ¿Cuál es el rostro, y esa pregunta, del mundo en el que los cristianos tienen que ser sal y luz? Buena pregunta, ¿no? ¿Cómo es el rostro de ese lugar donde nos toca ser sal y luz? <coughs> Evidentemente no da una, pregunta, una respuesta concluyente. Pero dice, es un mundo grande en la diversidad de situaciones y problemas que hoy existen en el mundo que además están caracterizadas por el crecimiento acelerado del cambio. Por eso es absolutamente necesario guardarse de las generalizaciones y simplificaciones indebidas. Sin embargo, es posible advertir a unas líneas de tendencia que sobresalen en la sociedad actual. Así como en el campo del Evangelio crece juntamente la cizaña y buen grano, también en la historia, teatro cotidiano de un ejercicio a menudo contradictorio de la libertad humana, se encuentran arrimados el uno y al otro, y a veces profundamente entrelazados el mal y el bien, la injusticia y la justicia, la angustia y la esperanza. Está claro, ¿no? Eh, ese marco que jesús usaba tanto al trigo y la cizaña, bueno, es muy... acá también lo habla. Bueno, ese es el mundo, por eso nuestra mirada a este mundo es con la capacidad de saber dónde estamos, pero sabiendo que convive juntos. ¿eh? Y esto, volvemos a lo que había pasado hablamos de la fuga mundi. El estilo de laio que la iglesia no es de fuga, ¿no? no es de escaparse, sino de saber convivir en esta situación y ahí poder iluminar. No es el remedio escaparse, sino en Cristo sostenido en la comunidad poder ¿eh? en ese lugar comprometernos. Seguro Padre también una, una misión. Eh... Yo veo como que hoy en día está muy en voga el tema de la, de la visión maniquea, ¿no? de la realidad, que o es bueno o es malo, eh, o por lo menos en la política. Y lo que está diciendo ahí es muy cierto, o sea, conviven las dos cosas, ¿no? lo bueno y lo malo, y la, o sea, en la esencia misma del de ser el bueno y el malo ahí empunga siempre. Entonces está bueno saber, al menos a mí me, me, me da mucha paz, que, que, que todos los hombres son buenos y malos y que bueno, hay que tratar de luchar uno para encontrar la parte buena y, y eso al principio, y acá ahora otro capítulo al principio cuando uno empieza bueno, a ver y se es el camino de la fe, ¿no? uno se posiciona fuertemente desde un lugar ¿no? y a veces tiene un poquito quizás puede pasar un momento, uno ahí un poco maniquea nosotros somos los sí. juntos sí. es bueno, sí. eh, prudente es al principio es normal que pase, no hay que... Después, no hay que perder también la claridad de las cosas, ¿no? Lo que está bien lo que está mal, se mantiene. Pero al principio uno necesitas una pertenencia muy fuerte que también y eso quizás te divide o te separa de otros grupos. ¿no? Sí, sí. Porque uno en algún un momento no puede concluir a situaciones que necesitas consolidarte interiormente para poder, para que no el mundo, ¿se entiende? Sí, sí. Si vos en un principio, ¿viste? Con toda la problemática que tenés, ¿no? te sostenes de un principio de ahí te fuerte, te come, ¿no? El mundo lo vea. Pero lo natural es que después, uno como ya está más consolidado, más maduro en la fe, bueno, pienso la edad que estamos nosotros, uno tiene una gran capacidad de poder convivir, compartir y trabajar con personas muy diferentes, de muy diferentes estilos, con mucha libertad también, ¿no? Sabiendo que en esa persona hay semillas de verdad, que hay una gran bondad, que quizás no conocía el mensaje de Cristo, pero puedo trabajar perfectamente muchas cosas juntos y unidos y eso también se da un signo para ellos también. Eh, todo lo bueno nos pertenece, decía un santo, ¿no? Entonces, de algún modo, todo lo bueno que hay en el mundo es semilla también de Cristo, lícito y plícitamente. en muchas identidades uno puede con gente de buena voluntad, ¿no? Mientras que no haya mala voluntad, ¿eh? ahí cambia la cosa, ¿no? Si alguien tiene, o sea, directamente quiere al algo no hay que excluirlo, ¿no? Pero si tiene buena voluntad, tener capacidad de integrar el y trabajar en todo el resto, ¿no? Y eso que es el estilo que, que nos toca, ¿no? Si el y el sangue está uno mismo, bueno, cuanto más en el mundo también, ¿no? Eh, y convivir, ¿no? Y no escandalizarse, ¿no? Y tampoco contagiarse, y contaminarse, ¿no? Pero hay una radicalidad también, ¿no? Es saber que yo no puedo eh, bueno, esas cosas no puedo ni, eh, eso, bueno, tener criterios claros que no puedo ni odiar ni frigo, a veces decir otras cosas ni, ni, ni tampoco ni, ni despreciar sino si no, a veces saber convivir y sacar lo bueno de cada persona y cada situación en eso, ¿no? por lo menos lo que nos toca como laico más el trabajo que uno tiene muchas veces que no hace todo lo que uno querría hacer ¿no? a veces tienes, tienes que límites ya se verán eso, ¿no? pero a veces el límite es difícil, para ¿no? eh, la conciencia también, pero bueno, a veces no tolerar ciertas cosas. ¿no? Es como una permanente tensión entre el ritmo de trabajo, por ejemplo, a veces en el laburo se, se nota mucho más que son como pautas a cumplir, que, más la lógica que uno siempre tiene, entonces como que una tensión constantemente que tenés que hacer de flexibilidad y de generar comunión porque si empezás a discriminar así, bueno, yo soy así, yo veo que, te, como que te, y te interpela también lo otro, ¿sabes? Te, digo, de que, por ejemplo, a mí me pasa muy seguido, yo teniendo gente y hay gente que se larga a llorar oye, qué sé es yo, está buscando un libro porque alguien o se le falleció a alguien yo no puedo decir, mire, señora, eh, se si me va tiempo, o sea, váyase y es que a veces, muchas veces me pide Y bueno, o sea, no es tu o sos no te vienes... Entonces, ¿quiere o no?, en general y ¿qué hago?, o sea, es tema de la conciencia y demás. Digo eso por poner una, no. una situación exagerada. pero a veces son como una... A veces la excesiva tensión es que tenés que estar muy lúcido a la hora de distinguir qué hacer. O sea, por... y conocer el mundo. Situaciones, cuando tuviste aumento Bueno, esto es una introducción, hice muchas cosas más, pero bueno, hasta ahí. Primer capítulo habla, y es central, digamos, en este documento. Bueno, acá tengo el título, ¿no? Es un de laico, ¿no? Pero se llama así, lo lineal a los laicos en la iglesia, en la iglesia. Completamente, completamente este primer capítulo, leaslo, si puede pasar bien, habla quiénes son los fieles laicos. Es importante Hay cosas que es importante, saber la estrategia, estudiar una definición o una descripción te ayuda mucho a dar la concepción te de teoría en esto, que uno pueda o sea, tener claridad, ¿no? de poder decir, esto es un laico, no, no simplemente bueno, una idea, sino si no, cómo se define. Eh, en el número 9, completamente va a dar una definición. 9.2, que sería 19.2 completamente habla de eso ¿no? 9, como se ve visto eh, Leo no, no va a ser una novedad, ¿no? pero si sí hacemos hincapié Al dar una respuesta al interrogante ¿Quiénes son los fieles laicos? El concilio, superando interpretaciones precedentes y prevalentemente negativas se abrió una visión decididamente positiva Ese es el gran cambio Y manifestado su intención fundamental de afirmar la plena pertenencia de los fines laicos a la iglesia y a su misterio. Y el carácter peculiar de su vocación, que tiene en modo particular la finalidad de buscar el reino de Dios, tratando las realidades temporales y ordenándolas según Dios. Entonces, ahora sigo, ¿no? Pero con respecto a ese, eh, esta palabra, peculiar, carácter peculiar de su vocación, ¿qué quiere decir con esto? ¿Por qué dice peculiar? Sí, porque porque claro un... Específico, como distinguiendo lo que tiene ellos no es de otro. O sea, cuando dice peculiar dice de ellos y solamente de ellos. Digamos, como el sacerdote tiene su peculiaridad, esto tiene su peculiaridad. ¿Cómo Si no lo hacen ellos, no lo va a hacer otro. ¿no? Es una tarea indelegable, podemos decir, la que tiene el laico. Que si no la cumple, no es supletoria o subsidiaria por otra persona, por un religioso otra religiosa, un sacerdote es de ellos o de nadie ¿no? O sea, marcando específicamente eso eh, y sigue con el nombre de laico, así lo escribe Lumen Génesis, se designa aquí todos los fieles cristianos a excepción de los miembros del orden sagrado es decir, todos menos y del estado religioso Sería en esos cuadros consagrados Consagrados, ¿Con sí En los sagrados íbamos Es decir, los fieles laicos Los fieles que En cuanto incorporados a Cristo porque qué? va a decir? Por él el bautismo, sí. Por el bautismo Integrados al pueblo de Dios Y ellos partícipes, dice Del oficio sacerdotal, profético y real de Cristo Ejercen en la iglesia y en el mundo la misión Que a ellos les corresponde Es decir Aquellos que por el bautismo iluminados por esa consagración de que te hace ser, ¿no? vamos a hablar ahora, sacerdote, profeta y rey al modo, ¿eh? de un laico, sí. ejerce en el mundo la misión que ellos le compiten. ¿Está claro poco en esta, esta situación? Bueno, por tanto vamos la próxima es hablar físicamente de los signos de bautismo, pero hunde la espiritualidad laical en el bautismo. El sacramento fundante del laico es el bautismo el más importante es el que uno tiene que desarrollar y en el cual en Germán, la plenitud de lo que va a vivir por eso, eh, dentro de nosotros, la renovación del autismo eh, la espiritualidad bautismal, los sino de bautismo es importante conocerlos y profundizarlos, ¿para que para completamente poder, eh, bueno, comprender más la misión porque la misión de dos teníamos está en germen, en el bautismo cuanto más comprenas éstas lo significa eso realidad, es el... eh, dice, dice ya pio dos se decía, escuchen los fieles y más precisantes de los laicos se encuentran en la línea más avanzada de la vida de la iglesia por ello la iglesia es el principio vital de la sociedad humana qué quiere decir esto ¿Por dice que es el principio vital de la sociedad humana y lo más avanzado? Y bueno, porque no se podía tener en sociedad el sacerdote y todos se los sacerdotes, digamos, en la sociedad. Claro, porque no, no se paraban de prioridad. A través del bautismo surgen los demás sacramentos y fundante de, de las otras sociedades. Porque, digamos, en los otros tiempos otro, otro, otro, de iglesia, en la iglesia no hay sociedad. En no perspectiva, ¿quién está? Vamos a hablar después. ¿Quién está que se el mundo? ¿Quién está que construye? ¿Quién está? el reor en avanzada el laico ¿no? o sea que bueno también el, el construir la social vida, que hace presente eso sí. en fin quien está de avanzada sí. o sea, cualquier emprendimiento humano ¿eh? de lo que sea ¿no? de la ciencia de sí. no sé, la comunicación de, de, de educación y bueno evidentemente habitualmente son los fíos laicos los que están en el mundo ¿no? entonces eh, de ello de repente de modo, la construcción el crecimiento como levadura en la masa es de esa sociedad también civil Que se encuentra En ese lugar. Bien Y dice 9.4 por, por tanto ellos, especialmente deben tener conciencia Cada vez más clara Escuchen esto, ¿eh? esto es muy importante No tanto, dice No de pertenecer a la iglesia Sino de Deben tener La conciencia cada vez más clara, No solo de pertenecer a la iglesia, sino de una, la Una palabra de se Ser La iglesia, la iglesia. Ah, sí. ah. No solo pertenecer Bueno, o sea, vos perteneces o a sea, un grupo, algo Perteneces también Pero aquí lo que decís El ser o El sea, ser y la vos sos iglesia No es tanto que perteneces Como algo que vos te adherís después Es decir, la comunidad de los fieles Sobre la tierra, bajo la guía Del jefe común, el papa y los obijos En comunión con él, ellos son la iglesia Estamos los no es que perteneces como grupo más, sino que soy la iglesia y bueno, intentan de construir esa comunidad para sí. Eso que es un concepto que está muy metido en la sociedad es un a tal grupo, a tal, a tal comunidad, y ¿sí? como viene muy marcado incluso para ese tipo de nosotros, si pertenecemos y somos, ¿sí? Entonces, ¿eh? sabe, no somos. uno vas sí, pro... a veces, lo que te pregunta, pero por uno es una si vos a veces, cuando llegamos a la facultad en la UFTA, en Buenos Aires, rápidamente los otros compañeros te querían preguntar, más al menos a religiosos, ¿viste? Te querían de primera, ¿de dónde venís? ¿Quién sos? ¿Viste ese mundillo? Ah, sí. Más sí. interno. Entonces, bueno, qué sos? ¿A qué lugar? ¿Quién ¿Qué... Bueno, entonces yo, bueno, no tenía ganas, ¿viste? Me molestaba que me estén preguntando, como a ver, yo que soy le decía yo. Yo soy Cristo, ¿viste? Así que, bueno. ¿A, ¿A qué perteneces? No, Cristo, ¿viste? De, de, de sí, soy, sí, soy, sí, soy de iglesia que Bueno, eso es mi identidad fuerte Pero bueno, pertenezco Si quieres no sé, A un movimiento donde yo vivo mi espiritualidad no puede ser perfectamente Eso sí, porque es donde vos Dentro de la iglesia el lugar donde vos la vís, Pero bueno, soy La ¿sí? liente eh, Bueno, entonces sería Si pongan el número nueve es, por una lado, punto número 9 clave, ¿no? Porque ahí definen, ahí marca, hay unas bueno, cosas más, que no las leo ahora porque es algo, pero bueno, pongan si quieren. 9, punto central también de este capítulo. El número 10 habla del autismo. Y el 10.1 dice algo que se va a desarrollar después. Me parece que sigue lo que yo dije antes. No es exagerado decir que toda la existencia de fiel laico tiene como objetivo el llevarlo a conocer a la radical novedad cristiana que deriva de dónde. No es exagerado decir que toda la existencia de fiel laico tiene como objetivo. Le a poner el objetivo. Uh -huh. Llevarlo conocer la radical, novedad, la radical novedad cristiana que deriva de dónde. El ¿El en el cual es el fin laico que puede vivir su realidad autismal, la novedad de autismo. ¿Qué es el es vida nueva en Cristo, ¿no? Es autismo. Bien. Sacramento de la fe. Con el fin de que puede vivir sus compromisos autismales según su vocación que ha recibido de Dios. Bueno, sigue hablando, eh, distintos puntos y luego se habla hijos en el Hijo, el 12, un solo cuerpo en Cristo, templos vivos en el número 13, partícipe de los fíjidos, el profético y real, el 14, el 15, no tenemos un punto acá, si quieren el otro punto importante, se pueden ver todo, el 9 y el 15, que habla completamente de los fieles laicos y el índole secular. ¿Quién tiene ahí el... ¿Qué documento? Para leer algunos puntos sí. ¿Cuál es el padre? ¿El 15 todo? No, 15.2 empieza ¿Siguen esto? ¿Pueden seguir más menos lo que Sí, sí, sí. sí. Ah. Claro, no está dividido por A ver, debe ser por paráfrof se Sí, es por paráfrof, 28, 29 A ver, el 15.2 sí. Sí. ¿En, Vaya, en razón de la comunidad de Ingliedades Autismal Sí En razón de la comunidad de Ingliedades Autismal El fiel laico es corresponsable Junto con los ministros ordenados Y con religiosos Y las religiosas De la misión de la iglesia Bueno, entonces Ustedes Con eh? nosotros Con todos nosotros Somos Encarados de la misión de la iglesia Y digo, Qué fuerte es este, ¿no? No, no es así es importante tener esta visión, ¿no? de qué es, o sea, donde yo estoy, donde yo hablo, donde yo estuve, donde trabajo, ahí, por mi presidencia, estoy motivado en la visión de la Iglesia. ¿no? Eso te ubica a donde estás, ¿no? es algo menor. Y la evangelización, sí, no se da, digamos, especialmente, por supuesto la consumación, el sacramento, pero se da, especialmente la evangelización, no se da más, pero bueno, en contacto con mundo. O sea, los son más ustedes que yo. Uno acompaña, uno anuncia, por supuesto está para eso, ¿no? Pero, eh, ¿a qué porcentaje mínimo uno puede llegar como sacerdote, no? Todavía no lleva el clavo de retiro, alguna fragua, misión. Pero, digamos, el derrame y de todo eso que llega, las miles de personas que están en contacto, bueno, son evidentemente el laico, ¿no? Es que llega más en contacto a las realidades mundanas, no lo había llegado no estudia jurídico, si no quería llegar, no estudia contacto, no a llegar a una clase ¿eh? en la facultad, o sea, toda extrema católica, por la nacional, no voy a llegar y de esas no va a llegar ahí, y no es la misión que tiene. dice, bueno, a él no lo identifica, eh. no pasa, pero uno o a otro tiene esa sensación, pensar que, que todo el mundo es como la comunidad que uno pertenece, o sea, ¿no? por los criterios porque uno está en el mundo, porque usted mal, pasa, ¿no? Nosotros hablábamos, ¿no? Porque, bueno, está bien, está acá, está contacto, con gente, movimiento, bueno, es verdad que, digamos, el mundo no es, es, o sea, nosotros somos una parte y vamos a pero va por otro lado, lo que hicimos, lo que otro lado, la gente tiene que lo analizar, nosotros acá estamos cómodos, pero bueno, están afuera, que esa es la gente, no son nuestros opositores y enemigos, sino esos son la gente que son tenemos... De poder dar el testimonio, ¿no? Pero estamos para ellos, pero estamos para nosotros. Entonces te ubicas, ¿no? Entonces uno está en un estudio, un tipo que es un, no sé, llanto, un delincuente. Bueno, pero para ellos estoy también ahí. Compañero de trabajo, que vive, no sé, desordenadamente. Entonces, bueno, ahí es donde me llaman. No es que ahí yo me tome santific santificar por ellos, sino que ahí yo en ellos, en esas situaciones donde yo tengo que llegar, no bueno, sé, un desafío mayor yo tengo vivir mi fe y expresar mi fe acá me alimento pero ya la vivo ¿no? digo esto porque a veces uno puede pensar bueno, yo estoy allá y bueno, deseando vivir, vivir acá para poder vivir mi fe entonces dice no, vos acá tenés que para allá tenés que vivir tu fe bueno, yo acá como bárbaro pero también, ¿no? pero no olvidemos que acá es un envío ¿no? que me llega un poco lo que hablamos yo me decía bueno que decí, bueno puedo compartir eso en ¿no? la facultad me el trabajo el trabajo Bueno, ambientes, cuestionamientos, eh, temas bueno, de, de la gente y de ese ámbito laboral, ¿no? criterios distintos. Bueno, a veces, eh, frente a las situaciones, uno entra en tensión. No tiene sí, que decir, pero entra en tensión personal, cosas que no que ver, no es igual replantearse. es importante, eso, volver a uno, y poder decir, bueno, perfecto, Son ellos y a esas personas que yo tengo que llegar, ¿no? que yo tengo que beneficiar. Que yo tengo que dar testimonio y yo tengo que formar. No tanto acá. Entonces, al decir esto, este documento está diciendo esto específicamente. La misión de la iglesia está afuera, en esos lugares. ¿no? Y ese es el ámbito que nos da fuerza para poder llegar a esos lugares. Estos no son nuestros amigos, no son digamos, los sujetos de evangelización cada uno, con gracia de Dios, con sus carismos y talentos, y el modo de actuar en este tiempo tendrá que darse de este modo no radicalmente cada uno y siendo muy o sea, muy amplio muy, una gran capacidad de llegar, sin confrontar me parece eh, sino buscando los puntos que uno puede asumir en esta situación en el ¿no? la comunión no es punto de división eh, pero bueno, ese, bueno ¿cómo cambia la visión pasado, ¿no?, este, vocacionar por ahí también con, con esto, ¿no? Porque, o sea, de alguna manera, capaz yo tengo una idea mía torcida, pero como de sentir que el verdadero servicio a Dios, digamos, el verdadero rol evangelizador la verdadera vida entregada a Dios, digamos, en toda su dimensión, el santo de todo el mundo, de evangelio es ser sacerdote o religioso, o religioso, ¿no? o religioso ¿no? y de repente, ¿no? o sea, la misión es la misma, y, se juega, y cómo va a cambiar, y ahí está realmente tu vocación, y cómo vos querés hacer eso. pero en lo otro no hay, o sea, no sé si soy claro, sí, si puedes... expresar de algún estamos en lo mismo, en ¿no? En con la misma escolaridad, y con lo mismo, todo, ¿no? ¿no? Entonces, en ese sentido, supongo que decís, bueno, en la Sociedad San Juan, Sociedad María, ustedes... En, en, en este sentido, también, como el pacto que uno hace, bueno, estamos en lo mismo, ¿no? Y el sacerdote está al servicio de ustedes. ¿no? Ustedes alimentarán acá también, pero... ¿o es sea, visión que tenemos. Siempre puede poderlo nos lo no que nosotros, ¿no? O sea, no olvidemos eso, ¿no? O sea, el sacerdote está al servicio laico, y no al revés. El laico no es un secretario del sacerdote, ¿Me lo O sea, la misión nuestra es que ustedes sean salir luz y bueno, todo esto. No es tanto que hagamos 10 alfas, ¿no? eso es una especie de dirección ¿eh? que es bueno hacerlo para acercar otros, ¿no? mis amigos, ¿eh? cosas que uno crea, o, o que generemos eso, pero bueno, el indicador nuestro es que, bueno, cada uno sea en su ambiente, que pueda desplegar sus talentos y potencialidades, no, no que esté más metido acá en las cosas ¿no? culturales, la ¿no? pero es lo mismo, ¿no? si nos unimos en eso, y bueno, por eso a modo, con tareas distintas y roles porque hablamos todos de mis misiones de iglesia, ¿no? ustedes se por la tarea nuestra y por las vocaciones rotales y misiones que surgen, porque eso permitirá que haya más gente que uno se alegra, digo, por los matrimonios cristianos por los que viven acá, ¿no? pero en ese sentido somos los mismos. Eh, no, una, una cosa que está pasando místicamente, o sea, me está costando un montón eso, digamos, amar al mundo, Estaba que o sea, me ayudó a pensar que, que esas personas, digamos, son tan amadas por Dios como, como, como nosotros, ¿no? Como yo, y que y que ahí es donde nos necesita para, para, para... ¿Cómo se dice esto? Para, para recuperar la oveja perdida, digamos, y somos nosotros los que más cerca de él estamos. Me mucho pensar eso, digamos Esta persona es amada por Cristo como yo Y él la quiere tan cerca de él como a mí, digamos Entonces sé como mi herramienta O sea, sé yo ahí o sea Quiero ser en vos, digamos Como... pero sí Me sirve sí, pensar eh, eso, sea, digamos a mí, a mí me hizo mucho ruido el, el evangelio del, con respecto a esto El fin evangelio 1 del anterior Tuve que habla de cuando uno invierte tiempo en un árbol que no fruto hay que arrancarlo, ¿no? hasta qué punto uno bueno, pone todo su fuerza, toda su, su disposición, para que algo que uno ve que uno no da fruto. ¿no? Este, eh, me hacía mucho ruido, bueno, uno se santifica, eh, pone todo el, todo el empeño en el lugar donde está, pero ve que el, bueno, un año, en el, en el Evangelio dice, bueno, un año no dio fruto, dos años, bueno, te doy un año más, pero... Es cuidado, te año más. ¿Pero a te referís? ¿Que no Claro, o sea, como que cuando que... intentas cambiar una realidad, vos ves que no da fruto, digamos. ¿no? O sea, el tiempo no da fruto. Sí, Ay, pero claro, que... No, que eso... <risa> Perdón. Eso lo estábamos hablando hoy con Sergio un montón en la tarde y... Pero eso existe. ¿Qué eres? Si, sí, ¿hasta cuándo el criterio es nuestro? No, ¿sabes? claro, digamos, es que como uno... Yo, le erra, para que le erra, que también hablamos por ahí, ¿cómo buscar el fruto? No sé, como algo así, bueno, como no, es otra persona como haberse pensado, como decir, bueno, yo no convertirte, vení a hacer retiro de frago, procederá y te, ahí se convierte la persona, o entonces sea, hay que lograr eso. ¿Sí? Como no, no, no toma noción, y tampoco puede tomar noción, digamos, de, de, de lo que uno hace, el uno da o como uno irradia, lo que va a provocar en el otro, digamos. Como, Solamente viviendo, digamos. Como uno espera digamos, algo como muy concreto, un central que uno pueda ver, y quizás uno no va a poder ver, este, pero de acá futuro, en algún momento de su vida, eso toca, o sea, como solamente Dios sabe cómo sí, sí, va a utilizar, digamos, el, el, que lo que uno da... ¿eh? No, perdón, sí, sí. Sino ese, que a veces, digamos, uno se siente como fracasado, digamos, en la entidad de decir, bueno, no lo digo fruto. Pero sí, no lo puedo ni Y además en obra, en la él, o sea... Sí, sí, decir. Sí. Yo pienso que va la mirada como más puesta en Dios, porque si no, imagínate todos los fracasos que tendríamos día a día, digamos. Nosotros no, no, no tenemos por qué. De planta, o sea, no, es no, no es para es nosotros, <risa> no <es> para <risa> nosotros, <risa> es para, para Dios, digamos. Una de, la, una de las cosas que, que estaba comentando también últimamente era esa, de cuál era mi motivación para hacer lo que hago, ¿no? Y decir, bueno, que, que solo sea el amor a Jesucristo, y que si no veo los frutos, gloria a Dios. Que, y, y bueno, y en, y en, en España el sacerdote siempre me dice, allá es un dicho muy común, que, que siempre se dice que Dios te lo pague. ¿No? Lo que hiciste que Dios te lo pague Y que Él siempre se cuestiona Digamos, bueno, cuando yo no veo los frutos de lo que hago Gloria a Dios Porque que mi motivación sea el amor a Él Y que la recompensa esté en el cielo ¿Entendés? Que, ¿Qué más te hace si vos no ves que transformaste la realidad? ¿Qué sabes Que tu motivación sea el amor a Jesucristo digamos, Y que Él te quiere santo Ahí ¿Entendés? Bueno, quizás en esa línea Se acuerdan los poderes, ¿sí o no? lo hago, que no se haga conciencia si realmente nos pone todos los digamos, los medios digo, humanos para eso, ¿no? Eso sí, me parece una pregunta que uno, es bueno hacer hablar, ¿no? ¿Estoy dando 10, estoy dando 6, cómo estoy dando, no?, porque también en esa línea sí me parece que los frutos van también, o sea, no hay que tener mentalidad mágica, ¿no? Cuento también más vos, esfuerzo, me disponés, por supuesto, por relación generación, también Ayudás a que el Espíritu Santo pueda orar y dé más frutos, ¿no? Entonces, bueno, no hay que esconderse, digamos, en eso, ¿no? Si, no tiene gran... si Dios te llama, no sé, sea, a una empresa, a una tarea, que sea difícil, grande, pero que vos experimentás y la podrías dar, bueno, no lo haces, también, bueno, eso tiene que ser una ocasión, bueno. Por supuesto, si a medias preguntar, consultar, pero también, bueno si yo quiero tener esto, si hay miedo que me si miedo al fracaso, es un obstáculo para ciertas cosas que yo aprendo son preguntas, por lo menos uno tiene que hacerse en lo que uno aprendiendo en ¿no? cada lugar bueno, si hablo con esto y puedo un punto más sí, pero la, la colaboración en la misión de la iglesia a través justamente de esta tarea cada uno en su lugar eh, ¿por qué un copié en veo que Nunca creo que ustedes lo ven, pero a veces puede ser una tentación, ¿no? Eso. El laico, las personas que están en el mundo, el instrumento para acercarse somos nosotros, ¿no? Para tomar esa conciencia. A mí por lo tanto, me ayuda mucho pensar en así, ¿no? Y lo veo cuando esa persona se acerca, no hay otra A veces uno tiene que hacer la, la ingenuidad de pensar, bueno, alguien va a aparecer. No pensemos eso, eso es una idea venenosa. Claro, es el, no, cuando uno percibe, sobre todo el ambiente uno se mueve, no, no en general, cuando uno multitud se desanima, ¿no? Digo, el ambiente donde uno tiene ciertos vínculos, ¿no? ¿Qué ha hecho? Yo soy esa persona, ahí me envió, tener una visión sobrenatural de ese ámbito concreto no tiene cierta influencia. Porque uno no que esa es la misión completamente de, de, de, del laico dentro de la iglesia, ¿no? Es la que esperamos yo, bueno, yo, yo, yo pues, acá, siempre, como siempre, yo por ahí como de detalles buenos, malos eh, hablan tanto, ¿no? de, de, como, como evangelizador en, en, en el, no sé, yo, yo tengo por ejemplo una idea muy veraz que es por ahí transar un poquito como para llegar. Los llegan de la persona. Transar que en esto entre el bien y el mal, o sea, hacer una charla que es que me pasa en Cárdenas mucho, con, con los chicos que son muy mujerivos. Dicen, bueno, está ahí en charla con él, yo, por ahí, y por ahí no planta la bandera. Y veo que está bien, llego, me quieren, fantástico, son unos amigos. Pero, ¿qué testimonio? ¿Qué testimonio doy? O sea, que me entiendan en definitiva también, porque yo tampoco soy. Por ahí como, como me muestro que soy con ellos, como para llegar lo que me hago el banana para entregarle a ellos pero y bueno pero no no, no no te cuento cómo está yendo bien, claro. bien. Sí. Sí. No. Sí. eh para ir cada uno viendo nota que el ejemplo no, no sí. analizar el ejemplo 4 que tiene da. que dar uno a cada uno se ilumina yo mira si no uno va a opinar que una parte de muy son muy buenas evangelistas o sea que, muy grandes acá no que, que, que han invitado a mucha gente a revertir o que, que pueden que tienen mucha influencia en ese sentido bueno y está bueno hacer el medio público también eh, creo que en definitiva el objetivo también es eso es decir a ver en qué dentro de bueno, no una cosa que a mí te hablamos ayer en el de eh, <risa> ¿Es que político? No? ¿es que político? sí lo Como pasa a mí, ¿no? yo no sé si cuánto que no, le, no rezo a pedirle Dios que me muestre dónde sea el testimonio, sino que esto es un testimonio donde a mí me parece, aunque no, no es. O sea, es. No sé si a, a lo mejor mi lugar no es el, el estudio directamente, sino es, ahora es prepararme para una familia, o sea, insistiendo, insistiendo ahí y me empiezo a dejar cagado, porque lo como, como, como, como a decir vos, y me empiezo a tranzar, a ver cómo, cómo llegar. Ayer es lo que hablamos ayer, vuelta, o sea, yo lo decía pero me di cuenta que no es no mi de decir bueno por eso es un talento que yo tengo para, para, para hacer testimonio en el mundo no sé, no sé, la verdad, muchísimo tiempo que no, que no le pido que me muestre eso, no sé, ¿dónde, dónde me querés? como no sale el lujo, o sea, en, en el ámbito del trabajo, pero no sé si... o sea, no sé si el mensaje está en explícito ahí, en Gosto 309 el ámbito del trabajo es un montón de cosas No es solamente No, es? no sé, ¿cómo es? Como que uno a veces insiste En, un, en algo Y se siente que fracasa, pero en realidad Porque Dios no le está pidiendo eso puntualmente Sino que tiene que ver con Otros pecados, con, otro pecado, con otras cosas que uno insiste Insiste, insiste con algo que A lo mejor Dios está pidiendo otra cosa y uno le ha sido A y como que se Se tapa con, bueno, dice, yo que puedo Acá hay poquito, no bueno, es que no puedo, es que no puedo Sabes que, ay, bueno, no puede No quiere, pero en realidad uno que parte. Entonces, hay que to' el ICPO. También da porque es más simple, pero que piden. claro, sí, no te más, Men mucho más básico, claro, básica, a, ¿sí? a todo el estudio. Sí, la, de la, de raza, la verdad, verdad. Es mucho más simple, porra. Sí. No te sé el plazo, entonces el Yo creo que eh, es en no. el estudio tú pero... no. ¿Es, me... sí lo di ahí, a ver problema, me me, me, me, me temo que mucho eso, la la verdad. Me pongo a pensar que, ejemplo, en, eh, qué sé yo, que se le a Salilú, o el tío sea como Jesús, ¿cuánta gente se convierte por una canción? Nadie. Pero mejor, bueno, bien, así lo fantástico, que cantamos, lloramos un rato, pero rezamos. La verdad, lo no que me está pidiendo que cuando hablen de mí, que diga, la verdad es que yo no soy así. O sí, sea, intento vivir las cosas diferentes. Intento verlo. Yo no creo no sé, que aprovechar la sabiduría que cambia todo. Exacto, yo, yo no, creo, no, yo creo, creo asoble, pero yo creo que vos, en cierta forma como a a profundizar pues no, la claro. fe mucho, que después es como que es un, un, un pilar para mucho para que después transforme la realidad, si lo que le así. Bueno, ¿sí? poner el proyecto con gente que que no era aquí los Ruiz, que es una una por ejemplo, Sate y Luis. Yo siempre tengo como ejemplos de gente que trae conocimiento y lo retira. Y bueno, creo que a vos te invitó a él, vos empezaste a tener... Acá ya tenemos como cuatro o cinco que has sido invitado por salón. Sí, es el tío, y va a que viste el lobo, va a que viste que yo tengo una cosa pegada. <risa> ¡Ja, <risa> ja, <risa> ja! <risa> <risa> Sí. Lo, mismo, lo mismo que ustedes hayan comentado, lo hablábamos nosotras, que por ahí uno, eso no, se encasilla pensando que Dios nos llama a cierto lugar, o que tenemos que estar en, de esta forma, en, y tal vez, nada que ver, o sea yo estaba, ah, bien, como, pensando que San Pedro era mi objetivo, y, y ahora hace como 4 meses que no voy a San Pedro, y que no se sé voy a volver, que cuando voy a volver, Entonces, bueno, capaz que mi reino era tan corto, tan solo ahí, si dismaré, ir por otro lado también. Creo que, que por ahí, no sé, como me nos cuesta mucho renunciar a no, nosotros y como uno de de Dios, eso, sí. hablamos con, con las chicas. Es ¿no? un poco más sí, sí. Eso, ¿no? sí cuando lo, de lo, lo encontras, después, digamos, realmente, no lo que es, cuando empezaste a un lugar, te das que era, al final, opción más simple, más sencilla, la que siempre fue, este, y decís, bueno, está complicado, al final era yo que da tantas vueltas, digamos, a las cosas. Algo que mi hijo padre Cristiano, es, cuando empecé a ver, ah, de nuevo los, los círculos, acá me dijiste, siempre me a de esto, justamente cuando hablábamos lo mencionaba, como que uno tiene que dejar de vivir para uno, y empezar a vivir para Dios, y es ahí cuando, y e empieza a ver para dónde Dios nos vaya amando, ¿eh? cuando dejamos claro. percepción y cuando eh, no creemos. Si, vos, si vos vivís para Dios, en el primer momento que te levantas un voto, le das bueno, lo que hagas. ¿sabes? ¿sabes? Sí, ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes? Indudablemente vos te vas a sentir pleno y, y eso lo vas a repetir lo demás. Cuando uno puede tener ese eclifón, Ya ¿sabes? sé, porque tienes la tendencia que a veces uno a esta altura como que empezaba a tener decisiones mucho más fuertes, o sea, que antes que yo que empezaba, como que ahora son las decisiones mucho más fuertes, entonces, como que tenés que meditar, y la tendencia, por ejemplo, a mí me pasa, es de apropiarme de mi proyecto y manipular. Yo me siento como un juego de, de ajedrez, estoy moviendo las piezas, no, digo, supos, esta no, esta no, y abrazo todo, y yo todo esto en mi medida, y por qué no quiero esta decisión, y entonces, en el fondo es saber que como, esto como no está Dios en eso, yo soy el que quiero modificar las piezas y jugar el juego, entonces ahí es cuando el asfixiás y estoy en un mar de tensiones y dije, me ayuda, o sea, entonces hay en este mundo, es que están en el mundo, a veces son muchas ofertas eh, del mundo, o sea, el mundo es muy seductor en muchas cosas, o sea, vos decir, bueno, en todo esto, Y más ahora, ¿qué decisión? O sea, ya, ya te recibiste, estás en estás trabajando. Bueno, son decisiones muy fuertes. Y estás en un marco donde vos tenés que... Si no estás con Dios, listo, lo fijaste. Realmente Dios ordena en eso. Estoy en ese momento. 15-9. ¿Dónde viste ese momento? No, 15, se trata, contaste nueve párrafos. ¿Cómo vale? 15, 9, al menos un párrafo del vicio. ¿Qué más afirma? Se trata de un lugar, no, un no no, poquito antes, un poquito antes. Ah, eh. con razón se trata de un lugar que viene presentando presentado, que viene presentado... en términos dinámicos los fieles laicos viven en el mundo esto es, implicados en todas y cada una de las ocupaciones y trabajos del mundo en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social, de la que su existencia se encuentra como entretejida. Sí. Ellos son personas que viven la vida normal en el mundo, estudian, trabajan, entablan relaciones de amistad, sociales, profesionales, culturales, etc. El concilio considera su condición no como un dato exterior y ambiental, sino como una realidad destinada a obtener en Jesucristo la plenitud de sus significados. Entonces, una salva ambiental sí, de, de, de, de, de, de, de esa y fíjate el 15 saltía un párrafo y seguía con el otro el 12 le dice de, de este modo escúchame de este modo el mundo se convierte en el ámbito y el medio de la vocación cristiana de los fieles laicos bueno entonces ¿cuál es el, el ámbito de la vocación del fiel laico? Bueno, es fuerte eso ¿no? pero bueno pero son, son claro ¿no? es tan luminoso porque Él mismo está destinado a dar gloria a Dios Padre en Cristo. El mundo, ¿no? Entonces, bueno, por lo que no llegamos a la pintura lo veamos, el ámbito, de la vocación del cal, es? ¿Dónde está? El mundo. Por eso van a poder ir parte. Somos al mundo, ¿no? Bueno, Cuando... es el juego, ¿no? Pero no somos. Pero este es el Entonces, bueno, decís una vez. Esto ¿sí? es para rezar también, siguiente semana. Si experimento eso, ¿no? Una pregunta que yo les dejo también como para meditar experimenta el mundo como mi campo de misión, como mi vocación. Con mi llamada certificada ahí, en qué se manifiesta y en qué no. Nunca me replantear bueno, un poco. Padre, vale, perdón, eh, yo leyendo esto me acuerdo de que leí en Cristo hoy cuando fue el, el encuentro en Aparecida, de todos obispos del, de todo el mundo en Brasil y que sacaron algo de esto referido al laico del mundo. Lo que era mucho era mucho más específico al, al Cristiano Illinois. Ya decía, en las escuelas, en la política, o sea, como claro. era sí. mucho más específico. Y creo que lo tengo ahí. La clave del sí. documento fue, lo claro. hicimos. La, claro, la clave, claro. todos los documentos. Pero daba como, sí. en un parrafito estaba como todo el tiempo. Si, traelo, traelo sí. Eh, sí, entonces, ¿no? vuelve, profundiza sí. eso, pero bueno, voy a claro es sí, indicar entonces cuál es el sentido propio y peculiar de la vocación divina dirigida a los fieles laicos. Los mismos llamados a abandonar el lugar que ocupa en el mundo. El laicismo, la orquilla. Está como señala el Pontifex Pablo, el hermano que cada uno permanezca delante de Dios en el estado en que se encontraba cuando fue llamado sino que les confía una vocación que afecta precisamente a la situación intramundante en efecto los fieles laicos son llamados por Dios para contribuir desde dentro a modo de fermento a la santificación del mundo mediante el ejercicio de sus propias tareas guiados por el espíritu evangélico y así manifiestan a Cristo ante los demás, principalmente con el testimonio de su vida con el fulgor de su fe, esperanza y caridad. Bueno, vamos acá entonces. ¿Dónde los, ¿Dónde los identificamos así bien? Las propias tareas. ¿Haciendo de qué modo? Con el espíritu evangélico. O sea, eso es lo que tiene que tratar de hacer mi fe en donde yo estoy? Por eso la segunda pregunta podría ser, bueno, las tareas que yo hago cuando yo estoy procesado en el espíritu evangélico, ¿Qué significa para mí el espíritu evangélico en las tareas que yo hago, no? ¿Qué rasgos humanos reflejan el mensaje de Cristo en mí? Es una pregunta que uno, no importante portar, ¿qué distingue a mí que soy cristiano de alguien que no lo es? ¿No? Y una otra distintiva. Eso es como una, es algo excelente, ¿no? Como dice acá. Ahí te tienen que descubrir, en las tareas cotidianas. por último, sentía uno más y le dice, precisamente, es un complicado, pero se va a entender bien. En esta perspectiva... Precisamente en esta perspectiva, los padres sinodales han afirmado lo siguiente. La índole secular del fiel laico no debe ser definida solamente en sentido sociológico, sino, sobre todo, en sentido teológico. El carácter secular debe ser entendido a la luz del acto creador y redentor de Dios que ha confiado el mundo a los hombres y a las mujeres para que participen en la obra de la creación, la libren del disfruto del pecado y se santifiquen en el matrimonio en el celibato, en la familia, en la revolución, en las diversas actividades sociales. Bueno, entonces, lo que dice, no es, no es algo sociológico, algo que tienen que estar, explico un dato la realidad, sino que es un llamado de Dios, ¿eso quiere decir? No es algo que uno elige para, sino que es algo que Dios llama para... Una, una vocación, donde le dije para santificarse bueno y el último me gusta, las imágenes evangélicas acá dos imágenes fuertes que bueno, la imagen refleja lo que es el laico ¿no? que todo este las imágenes evangélicas de la sagria y de la levadura aunque se refieren instintamente a todos los discípulos de Jesús tienen también una aplicación específica de los fieles laicos ¿no? bueno, entonces, son imágenes que nos tenemos bastante metidas bueno, que se ha hecho que se canto, que refleja justamente vale o que se canta yo lo no todo de lo que se ha transmitido que se ha transmitido algo que desde ese positivo se ve reflejado ¿no? Así el canto este de hecho que hasta tierras alemanes tuvieron un encuentro dirigente nada ¿no? nada no, muy no, bien va Mario y ya que no <risa> no, porque si digo si, sí, porque vos no bueno eh, con esto, esto ya es suficiente para digo, vale. enuncio los títulos de los otros capítulos, simplemente para que tenga una idea el capítulo 2 se dice, todos de la única vid eh, este, bueno, los distintos ministerios dentro de la iglesia si no es que no sea importante pero si no tiene que elegir si leen todo leanlo pero si uno salte en este, para leer ahora ese no lo lea y el capítulo 3 no, tres... no, no, no te importan no, no el 2 no lean ahora, si tiene que ver el escenario que viene en alguno se le esto el 3, sí habla los destinos para que vayan y ven frutos ¿no? completamente toca toda esa realidad desde la parábola de la viña todo eso haciendo hincapié especialmente en la caridad, en el anuncio, por un lado, en la caridad también como un signo de poder del fruto lugar donde uno está, en la tarea que uno hace. Y pone en este lado al hombre como el centro de tarea ¿no? del hombre, ¿no? la tarea más para el definitiva está del hombre. Capítulo 4, los obreros de la viña del señor, Y empieza a hablar, como empieza a dar como consigna a las distintas áreas. ¿Eh? Un mensaje a cada uno, jóvenes, niños, adultos, mujeres y hombres, fundamento antropológico, los enfermos, ¿Tobre? estados de vida y vocaciones, las diversas vocaciones laicales, en la día va dando como mensajes, algunas líneas para cada una de las situaciones, como poder dar fruto en este momento. Bien, y el último capítulo se llama ¿Para qué? den más fruto. Y habla completamente la importancia de la formación en la iglesia. Claro, esa está hablando del capítulo 4. Sí, ahora el 5, el 5, para que den más fruto. Bien. Y habla los distintos desafíos que, bueno, que tiene que tener el laico en las distintas áreas del mundo. ¿no? Están formados para poder evangelizar. Y ahí va tocando distintos eh, ámbitos eh, dentro de la iglesia y por el Iglesia, especialmente habla del ambiente educativo, de la educación, ¿no? la importancia de, de ese ambiente hoy para todos. Bueno, eh, lo que hicimos hoy fue ver algunos puntos, digamos, centrales, y eso que quedó más o menos, ¿no?, con eh, algunas ideas firmes, y, y yo quería, bueno, todo eso que pueden leer el capítulo 1, eh, introducción el 1 y el 3 que no viene y esa pregunta que yo les decía vamos bueno, a hacérselas ¿no? esa, esas dos que les anuncié en ese momento ¿no? o sea, poder cuestionarse también a los de Cristo en ese sentido ¿no? si yo experimento al, al mundo como mi campo de misión ¿no? bueno, qué paso dar para poder experimentar qué es ese que teniendo esa certeza también por supuesto bueno, cuando hablamos de cosas y ya la sabemos, no se sentía ¿no? la importancia de nada con la vida en gracia, ¿no? Pero cuando uno tiene esa conciencia, también tiene un impulso para poder lograr esa visualización. Bueno, propongo, ya que estuvimos hablando de esto, de terminar orando y cantando, ¿eh? Llorando, con, orando. <risa> Llor bueno, ahí, oremos cuando cantemos, ¿no? Eso es lo que toma también sentido, sentido eso, ¿no? Que sea como un clamor también, que lo vamos a presentar a Jesús y después terminamos con un canto con el Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén, amén, Yo te doy muchas gracias especialmente por la participación por la confianza que tienes en nosotros cada uno es en su lugar para poder colaborar a Jesús con tu obra de salvación con tu obra Redentora y te pides todos nosotros, para que el lugar estemos, vamos a experimentar los convocados para anunciarte para transmitir el espíritu evangélico en nuestras cadenas, te lo pedimos de Dios. Gracias. Gracias, señor. gracias, Señor. por darnos claridad a estas la fe, las dudas y los portes parten en el más por, por aumentar la confianza en vos, Señor. Gracias. Señor. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Señor Jesús, un gran con tanta profundidad y con tanta alegría. Gracias, Ja, das ist äh Struktur der Parteimitätschen. Danke sehr. Gracias, las tres días gracias gracias, gracias. sóc a poder a poder say para confiar en vos para abandonarnos a vos te, pedido, Pero, sí. te pedido, señor Yeah no.